Pero. O un día tarde realmente El 8 de diciembre oficialmente Se conmemora el fallecimiento de John Winston Lennon Héroe de la clase trabajadora Músico, compositor, cantautor Estrella del pop Fundador de uno de los grupos musicales Más innovadores y creativos de la historia del rock mundial innovador En muchos aspectos Hay muchas cosas Que si no hubiera sido por los Beatles No se eh, Hubieran Concebido en estos días Fue la primera banda En tocar en un estadio Abierto En una corta carrera discográfica De 8 años Dejaron una carrada de discos Long Plains Simple, sí, mucho material inédito Que con el tiempo se Fue ...largando a la consideración de sus fans... ...inclusive George Martin... ...el que fue considerado quinto Beatles... ...el real padre de la criatura... ...el tipo que consiguió... ...con sus conocimientos de, de grabación... ...lograr ese sonido limpio... ...que caracterizó siempre a los Beatles... ...el que les llevó a esos jóvenes muchachos... ...que él veía como sus hijos... ...aunque apenas les llevaba 10 años a escuchar música clásica y provocó indirectamente que los Beatles empezaran a incluir ese tipo de cosas. El que estuvo abierto a las locuras y a la par de las locuras, tanto de John como de Paul como de George, durante la grabación del mítico Sgt. Pepper Lord y Hawk Club Bank. Este hombre, junto con su hijo, creó un disco increíble dentro de la discografía de los Beatles, que se llama Love donde no solo remasteriza temas de toda la trayectoria de los Beatles, sino que encima los mezcla creando otro concepto sonoro, es realmente muy interesante. Los que pueden acceder a esa grabación, especialmente a la grabación que va circulando en 5.1, es realmente alucinante. Pero no es sobre los Beatles que vamos a hablar hoy Es sobre John John Winston Lennon John Ono Lennon más adelante Sir John Lennon Ex Sir John Lennon Muerto, baleado el 8 de diciembre de 1980 En las puestas de, del Dakota Center El edificio donde él tenía su apartamento, Frente al Central Park a las 10 y media de la noche. Realmente leno murió el 9 de diciembre, media hora después de la medianoche. El nuevo, un número muy presente en la un 9 de noviembre y murió un mes después exactamente de haber cumplido los 40 años. Ahora, ¿qué llevó a un montón de gente a tener su eh, su gusto, su preferencia? ...por John Lennon a la de, por ejemplo, la de Paul McCartney. ¿Qué había de diferente eh, entre estas dos personas que formaron una de las duplas compositivas más exitosas y más prolíferas de la historia de la música popular? veň And the land is dark and moon Our life together is so precious, together we have grown, we have grown, although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere along it's me too long so i've been be the time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 All kinds of warnings To save me from ruin When I say that I'm okay Well, they look at me kind of strange Designed to enlighten me When I tell them that I'm doing fine Watching shadows on the wall Don't you miss the big time, boy, no longer continuación de Double Fantasía que después se eh, editó póstuma llamada Leche y Miel estaba siendo grabada en el momento que Lennon se acerca al al Dakota Center se le aproxima un fan con una tapa de su último disco para que se la firme Cuando Lennon se la firma a este muchacho, Mark Chapman, saca un revólver y le dispara seis tiros. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado de no haber este, ocurrido este acontecimiento? ¿Qué nos podría haber deparado Lennon en los 80 con todo el mundo? movimiento músico cultural que hubo durante esa década, el advenimiento del punk, el romanti eh, bueno, aparecieron los primeros vestigios de música tecno, de mano de Depeche mode New Organ, después Ser ellos volvieron, bueno, Paul McCartney también tuvo un un surgimiento bastante interesante a principios de los 80 cuando abandonó su banda Wings y volvió a ser solista pero que hubiera sido musicalmente de Lennon durante los 80 es una pregunta que nunca podremos contestar ¿y por qué Lennon significó tanto para una juventud que no lo conoció si no lo conoció después por los discos de sus padres o de sus primos mayores o sus hermanos mayores. Porque esa personalidad rebelde, esa eterna adolescencia que tenía con respecto a la rebeldía, Leno, es lo que gente como yo, por ejemplo, buscábamos en esa época. Yo tenía 13 años cuando murió Leno y me puedo acordar exactamente el momento que me enteré de la noticia. Estaba llegando al colegio para dar un examen previo y uno de mis compañeros me mataron a uno de los Beatles y yo, y yo le digo, ¿cómo puede ser? Si, si los Beatles no son muy viejos. No, me dijo que se había muerto, ¿no? después me enteré que se había matado. Y, si, y recuerdo también que si bien no estaba muy al tanto de la historiografía de los Beatles, sabía que hay ciertos temas que si bien eran firmados por Leno McCarney, no eran de Leno. ...como por ejemplo Yesterday... ...Yesterday es un tema netamente de Paul McCartney... ...bueno yo recuerdo... ...que con la muerte de Lennon... ...las radios argentinas... ...como siempre dando la nota... ...nos atiborraban de Yesterday... ...y de Let It Be... ...dos temas que son... ...para nada... ...son de Lennon... ...John Winston Lennon... ...nos dejó un 8 o un 9... ...de diciembre de 1980... Se cumplieron exactamente 29 años. Parece que fue ayer. Algunos los extrañamos, pero siempre están sus discos. Eso no se va a ir nunca, eso ya es patrimonio de la humanidad. John Winston Lewis. Héroe de la casa trabajadora. Mm-hmm.